Seguimos compartiendo este tiempo tan especial donde leemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Ahora lo vamos a hacer en el capítulo 29 de Números. Libro de Números, capítulo 29. Dice así la palabra de Dios. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. os e r á día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. Un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de h Elios, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de e f a con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos una décima, y un macho cabrío por expiación de Para reconciliaros. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis.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 Además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones. También a los quince días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis y c e l e b r a r é i s fiesta solemne a Jehová por siete días. Y ofreceréis en holocausto En ofrenda encendida a Jehová en olor grato trece becerros de la vacada, dos carneros y catorce corderos de un año han de ser sin defecto. Y las ofrendas de Helios, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de e f a con cada uno de los trece becerros, dos décimas con cada uno de los dos carneros, y con cada uno de los catorce corderos una décima. y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, doce becerros de la vacada, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de helios conforme a la ley.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 Además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El cuarto día, diez becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de e l l o s conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación.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 Un becerro, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de helios conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiesta solemnes. Además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado.